este premio nos impulsa mucho más de lo que estamos eh, eh, de lo que hemos hecho hasta ahora nos abre otras eh, otros eh, otras formas de pensar para prestar mejor el servicio a la sociedad quizás eh, nos incentiva mucho más para poder bueno atender al pueblo como se lo merece ¿no? porque eh, el pueblo es el soberano Entonces, eh, agradecido con, con Dios por haberme dado la vida, la salud, porque sin Él, sin la bendición de Dios, yo creo que no hubiera llegado a esta instancia también. Por sobre todas las cosas, eh, nuestro Creador eh, creo que ha, ha hecho que lleguemos a estas instancias. Agradecido también con mi familia, porque ellos han entendido muchas veces les he abandonado, muchas veces me he olvidado de ellos por... Eh, bueno, por atender al pueblo, pero ellos me han entendido perfectamente. Ya, porque la verdad eh, es bastante difícil de poder complacer a más de 150.000 habitantes de esta ciudad, pero creo que estamos logrando que sea que hayamos llevado una, el nombre de Montero arriba. A nivel internacional es un logro grande, un logro para Montero, no para Mario Batista, no para los trabajadores del gobierno municipal, ni para nuestros dirigentes, ¿no? sino es el nombre de nuestra ciudad va en alto. Agradecido, la verdad, con ustedes, queridos hermanos de medios de comunicación, con sus críticas, cuestionamientos, hay veces nos corrigen eh, la vida, no siempre las críticas lo vamos a mirar como algo que nos... Oh, que nos están haciendo daño, sino vamos a considerar como una observación constructiva, como una crítica positiva para poder mejorar si algo nos estamos equivocando. Eh, quiero terminar diciendo de que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo los máximos esfuerzos, vamos a culminar nuestra gestión con los planes, proyectos que hemos, nos hemos trazado en equipo, ¿no? En realidad los concejales, los dirigentes de los distritos, de los barrios, eh, los sectores sociales tienen que participar activamente eh, para poder llegar a una meta, para poder seguir luchando por la educación, por la salud, por sobre todo por las mejoras que podemos darle a nuestra querida ciudad Montero.